Son ya las 7 y 6 minutos y comenzamos una nueva temporada en la tertulia deportiva de los viernes. Esa tertulia deportiva que a ustedes les gusta de las últimas temporadas no ha cambiado absolutamente nada de momento, de momento porque lo que hacemos es que empieza la tertulia la, en cuanto a esta nueva temporada hoy, pero ya les comunico que a lo largo de la campaña, como suele suceder todos los años, se producirán algunos cambios. En principio no va a haber cambios porque entre otras cosas tampoco van a estar todos... ...presentes en esta tertulia y empezamos bien, empezamos ya con gente que falla, con gente que estamos a 4 de septiembre y que todavía está de vacaciones, increíble pero cierto, pero bueno, pese a todo nosotros vamos a empezar esta tertulia de la nueva temporada... Cuando son las 7 y 6 minutos, 7 y 7 minutos ya, les recuerdo que esta tertulia, por si alguien se engancha de nuevas que no la conoce, es para tratar, para hablar del deporte. Los tertulianos analizarán el deporte de la comarca, concretamente el fútbol, que es el único deporte que ha empezado la temporada ya, pero siempre con buen humor, con, eh, de forma distendida, con buen talante y con esa sonrisa que siempre caracteriza y en algunos casos incluso humor, eh, diría, mmm, muy fino, de alguno de nuestros contertulios. Para empezar, para empezar, tengo que empezar, y valga la redundancia, poniendo notas negativas a todos aquellos que hoy no están con nosotros en nuestro debut de la temporada. Pero voy a saludar a una persona que no está con nosotros físicamente en los estudios, pero sí está al teléfono, Emilio Ortuño, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y además estoy encantadísimo de volver esta nueva temporada con toda nuestra queridísima audiencia. A pesar de tener que aguantarte a ti durante un año más, esto me parece un, un, una bienvenida extraordinaria. Vale, eh, lo, que, lo, que no, lo que no sé por dónde iría es eso de la gente que falla con FA y, y todas esas situaciones. Has dicho, ¿Has dicho falla con qué? Con FA. No. Vamos, el, el, La otra letra no la usa nadie desde la tertulia esta, pero desde hace tiempo. <risa> eso será tú, Emilio. <risa> ¿Eh? No, vos, Digo, si, yo... Si, yo, si yo si yo te contara de los demás. Sí. <risa> pero <risa> que, que estás en la vida privada de cada uno para saberlo. Exactamente. A mí, este, este, a mí se me han confesado todos y todos estamos de acuerdo en esa situación. O sea que, que, que vamos, que llegamos a eso. Lo que sí que estoy es. Me figuro, me figuro que yo eh, tendré Una nota muy positiva Que ¿sí? al no poder estar Porque este año solidarizándome con el deporte querido informarme perfectamente de cerca De cómo se vive una fractura de tibia y peroné Por si hay algo <ríe> En el deporte Y claro, sí, sí, este, sí. no he tenido más remedio que quedarme En cualquier circunstancia, si pasa algún evento De este tipo en, en el campo de fútbol Llamarme a mí, que sé perfectamente cómo, cómo se puede curar esa situación Hombre, tú ya te has hecho todo un experto En este verano ¿Eh? eh, esper, eh esper, expertísimo. Expertísimo. Sí, perfectamente, sí, sí, sí, sí. Y sé perfectamente cómo se puede quedar la cosa extraordinaria. Pues espérate, Emilio, no te vayas. Yo te iba a poner una nota baja por no estar físicamente, pero por, con, con lo que me acabas de decir ya me has convencido y ah, te voy a no. poner una buena nota, por estar al menos por teléfono. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, Hombre, ya me lo, yo me lo figuraba. Además lo tenía todo preparado para que me tuvieras que poner una nota. No tuvieras más... En base, sí, ya, que... más, más co... Ah, más, sí, muy... Coco. sí, no sé qué, de cajones, bueno. <risa> con K, con K. No, yo lo he dicho con K. Co. <risa> sí. Bueno, Emilio, sí. no te vayas todavía, que tenemos no, bueno. con nosotros también a un compañero tuyo de la tertulia, compañero de, de estudio, porque saben los oyentes, que esta emisora tiene dos estudios, uno en Orihuela y otro en Torrevieja, que los tertulianos se dividen todos los viernes en ambos, tertulios, en ambos estudios, perdón, que Emilio normalmente está en los estudios de Orihuela, pero que hoy, ya lo ven, está por teléfono y no está físicamente, pero sí que está en estos estudios, compañero, por tanto, de estudio de Emilio, Pedro Pagán. Buenas tardes, Pedro. A ver, a ver, a ver, Pedro, ahora, ahora sí, sí, ahora sí. Buenas tardes. Sí. Eh, saludos para todos y también para Emilio También para mí También para ti Vaya, ah, qué ah, bien ah. Ves Emilio, ves aprendiendo También, también para ti sí. Vamos a si empezamos el año con, con buen pie y, y también saludos para ti Para Emilio, por supuesto Somos compañeros de estudio Y Hombre, de estudios no, de estudio eh, De estudio Y hermanado ya prácticamente en casi todo Sí Hombre, Así es, es. Sí. sí, sí, ve, ve, ve, ve Ves ve. O sea que, sí, ¿no? ¿Tú también estás dispuesto a soportar este año a, al moderador? Tú sabes que por una buena nómina se traga uno los sapos que haga, haga falta. Y si hay que tragar sapos, pues se tragan. Pero vamos a hacer. Por cierto, hablando de nóminas, estamos en plena crisis y vosotros nada más que hacéis pedirme... Decía que estamos en plena crisis y vosotros nada más que hacéis pedirme que os suba la nómina. Esto no es de recibo, ¿eh? Sí. que nos suba qué sí la nómina dice ah oh, sí. sí eso sí que y pues, fíjate sí. que subir la nómina nuestra que sí. con qué poquito esfuerzo se subiría sí. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. <ríe> sería con, con una sí. con una cosita porque tú al final el año lo cerraste económicamente eso, re rentable un tres sí. mil ¿no? por un 3.000%, por es decir me seguís quedando a cero completamente al final nos conformamos sí. con un salchichón Sí, sí, sí, ¿Eh? sí, sí, sí, sí, <ríe> sí, porque hasta se llevó el jamón, el tío. Se llevó el jamón. Pues o sea, lo preparó, la leche. Lo, lo preparó todo perfecto. Menos mal gracias, que al final... Gracias al final... a Dios que, que, que, la, que la mamá nos hizo, nos hizo una cena, que aquello fue de maravilla. Sí, señor. Sí. Y sí. yo te voy a decir una cosa. La se ilusión se de esta temporada es que se repita. Sí, sí. Porque sí, otra sí. no sé si tenemos. No, no, no, no, no, no, no. <ríe> Sí, sí. Pero ¿No cosa. sabía lo de tu incidente? Sí, sí, sí. ¿Cositas del deporte o de la edad? No, ni de una cosa ni de la otra. De la otra. Fue eh, un atropello de un coche. No me digas. Sí, sí, una vez, a de un coche, eh, fractura de tibia y peroné. Joder. Sí. Pues, chico, me, sí. me alegro de oírte, señal de que estás bien. No, no, no, si fue, si fue mi mujer. Pero que me sí, sí, sí, sí. sí. Pero crees que no hubo mala fe, ¿no? ¿Eh? No hubo mala no, fe No, yo creo que no Pues te lo sí. digo porque sabes que como están las cosas ahora Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí Podría haber, podía haber pasado de todo sí. <risa> sí, muy bien, muy bien. Bueno, y pues... Qué bien empezamos, Emilio ah, Ya has visto, has eh. visto Vamos a eh, esperar un momentín Pedro y Emilio porque vamos a saludar a otra persona, a otro tertuliano nuestro de todas las temporadas, este sí que está desde el principio, este podemos decir que no ha fallado con FA, como dice Emilio, ninguna Ninguna temporada me refiero, porque sí que alguna semana ha fallado Y lo tenemos con nosotros también a través del teléfono No ha podido estar por cuestiones técnicas en los estudios de Torre Vieja Antonio Sala, buenas tardes Buenas tardes, de cuestiones técnicas nada, esto ha sido un contubernio Otras nos han dejado en la calle a los tertulianos de Torre Vieja El lobby de Orihuela que sigue tramando Bueno, pero ¿tú crees que ha sido, que ha sido toda mala fe? Toda mala fe y, y la, claro que la culpa principal la tiene el, el egoísta de Tony Mira que hice de vacaciones, a quién se le ocurre Tú crees que es justo, es verdad, te doy toda la razón, Antonio. ¿Tú crees que es justo que esté Tony de vacaciones y que nosotros estemos aquí currando? Pero pensando en él y pensando en él, qué tipo más egoísta. Desde <risa> luego hay... Yo no sé si pensarme él cuando abre el estudio, no sé si voy a ir, fíjate. <risa> <risa> Hombre, por la buena nómina que tienes, te lo deberías pensar, ¿eh? Se aguanta todo, se aguanta un egoísta, un moderador y cualquier cosa. Sí, bueno, sí. Ya recapacitado y estaré ahí el viernes cuando abro en el estudio. Bueno, Como lo que... Todo. Sí. Emilio, ¿no sabía que la práctica del dominó fuera tan peligrosa hasta el extremo de acarrear fractura de tigre peroné? Sí, sí, sí. No. Ya, te, ya te digo que ha sido conyugal, que ha sido mi mujer. Ah, bueno, pues entonces peor me lo pones todavía. Por eso me ha dicho Pedro, si fue una cuestión de, de, de cosas de esas de género y tal. No, yo me pregunto si fue en el salto del tigre o algo de eso. Sí, sí, es que... Es que no te puedes ni figurar la altura que tenía Mario. <risa> bueno, vamos a avanzar. Eh, os pido un poco de paciencia porque vamos a tener, como siempre estas horas dentro de nuestra tertulia, ese pequeño parón para la publicidad y seguidamente pues eh, ya entraremos en materia para hablar del deporte porque sois los únicos que estáis hoy aquí en esta tertulia. Pedro en persona en los estudios Toriuela, Emilio y Antonio Sala por teléfono, los demás, cero patatero y no se merecen la, no, la nómina que tienen. Pero ya hablaremos de eso, ya hablaremos de la nómina, aunque os pido, por favor, que entre vosotros no habléis de eso, porque alguno cobra más que otro y eso me puede traer serios problemas. Así que, comenzamos. En Onda Cero, gente de la Vega Baja. Pues estamos en la tertulia deportiva en este día 4 del mes de septiembre, 7.22 minutos y yo pido a los tertulianos que por una vez en la vida, aunque ya sé que es difícil pedir esto, pero por una vez en la vida que no habléis todos a la misma vez. Porque al estar dos personas por teléfono y otros dos en los estudios se distorsiona. Hay que ir jugando un poquito con subir y bajar regletas aquí en en el control de sonido. Porque aunque no te lo creas Emilio, Emilio, me estoy haciendo yo mismo el control de sonido, ¿eh? Lo estás haciendo tú. Yo yo yo sí. Y está saliendo bien. Bueno, dentro de lo que cabe. <risa> bueno, no sé qué es lo que cabe, pero sí. No oye, no. Que antes tenía que decir una cosa, ¿eh? Que a pesar de todo de el incidente familiar que tuve eh, eh, el moderador ha estado eh, constantemente llamándose para interesarse eh, de la situación de la tibia y el peroné de mi encantadora esposa. Hombre, muchas gracias Emilio por el detalle, no, no esperaba menos de ti, bueno, por aquí voy a mentir, sí esperaba, esperaba, yo esperaba de ti la verdad, todo lo contrario, esperaba que me tiraras del cuello por ser el primer programa Sí, sí, sí, sí me has dejado fuera de juego, fuera de lugar, ahora no sé, no sé ya cómo reaccionar contigo, Emilio Sí, pues nada, aumentándome el sueldo Ah, vaya, yo sabía que lo decías por algo. Sí. Interés, interés. Ay, sí, ay, sí. ay. No, si ah. después del capital. ¿Has visto, Antonio, tú qué dices? Creo que has sido muy hábil, porque has empezado diciendo hoy procurarnos hablar todos porque estáis por teléfono y eso puede afectar al sonido. Y acto seguido has dicho que eres tú el responsable del control del sonido. Así como diciendo, si sale mal no es culpa mía. ¿Han visto ustedes qué hábil es este moderador? Y para tenernos aquí a, a todos ya los años que nos tiene sin cobrar, hay que saber mucho. Por cierto, Pedro, ahora que hablamos de cobrar, que no te saludaste? Bu buenas tardes. Un saludo, Antonio, yo tampoco. Y tú que tienes la calculadora en la mano... Yo he notado que la publicidad ha durado unos cuantos minutillos más. Eso yo creo que va a acarrear un porcentaje luego en nuestra nómina también. Yo creo que nos van a multiplicar por, por algo. No sé, lo que cobramos, multiplicadito por algo. Lo, el problema es que eso, que cero por algo ya sabes lo que es, y Antonio mejor que nadie. Bueno, Perdón. pero tú el que tiene trato con bancos eres tú, ¿no? Sí, bueno, yo tengo tratos tra tra tra tra tra con barcos y... <ríe> ¡qué risa! <ríe> bueno, bueno, sí, bueno. Sí, sí. le ha entrado la risa a Pedro, sí, sí que ¿por qué será? De... <ríe> <ríe> creo que Emilio Ortuño bueno. también tenía tratos con Marcos en algún momento dado, ¿no? A ver, Emilio... No, que iba a decir si el programa nuestro estará a la altura del de Herrera en la Onda o... <ríe> <ríe> bueno, yo creo que el de Herrera en la Onda todavía le queda mucho para estar a la altura de este, ¿eh? Creo que, creo que está un poco celoso. Sí, sí sí sí sí. De hecho creo que mmm, cuando estuvo aquí en Orihuela no hace mucho preguntó por un tal Emilio Ortuño que quería incorporarlo a su programa quería ficharlo pero lógicamente ya sabes que yo intervine para, para que eso no ocurriera. Eh, sí sí. Eso ha sido entonces no sé sea, todo el interés que has tenido todo este verano en preocuparte yo te digo de la situación familiar mía y de cómo evolucionaba la tibia y el peroné. Por supuesto por supuesto. Sí. Me has pillado. Sí, ¿ves? <risa> Por cierto, vamos a empezar a hablar de deportes, si os parece Y ahora me preguntaréis, ¿eso qué es? Oye, ¿qué es eso? Pues sí, pues vamos a empezar a hablar de deportes Y vamos a empezar por... Ya que estás tú, Emilio, eh, hablando ahora No dejes la palabra, vamos a empezar por el Orihuela ¿Fuiste capaz de ver al Orihuela el pasado domingo? Pues sabes tú que sí Sabes tú que a pesar de la compañía que tenía al lado Fui capaz de verlo, oírlo y maravillarme de cómo reaccionó un equipo que, después de haber tenido jugadores que esa misma semana había fichado, eh, fue capaz casi de, yo qué sé, hasta de superar al venidor. Eh. Por un hecho la mala suerte, y por otra, te voy a decir también lo que pienso, creo que la preparación física, dadas las circunstancias, no era muy buena, pues llegamos a esa derrota, pero que yo creo que va a haber pocas de ese tipo. Y me da la impresión, y ahora me figuro que entraremos en la porra, ¿no?, Bueno, claro, por supuesto, esa es otra de las partes de este programa que vamos a mantener, el tema de la porra, aunque ya digo que habrán novedades a lo largo de, de, de la temporada, por cierto, ya voy adelantando algo, va a haber una nueva página web que se llama eh, punto, eh, Minuto Cero, Minuto Cero se llama esa página web, se va a llamar así, todavía no está abierta al público, y en ella se va a poder escuchar estas tertulias semanalmente. Bueno, pues entonces ya te digo, eh... Y me da la impresión de que, de que el domingo que viene, eh, fíjate que es difícil el partido con el Gabá, pues tengo esperanzas de que haya algo positivo. Ahora después te lo diré en la borra. Bueno, algo positivo puede ser que haya una buena chica por ahí, vistosa como el otro día que vimos alguna, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Que no puedes pensar en otra cosa. <risa> es que me das pía a eso, Mili. Sí. Eh, a ver, Pedro, ¿tú qué dices de, de Loriguela? Pues estoy totalmente de acuerdo con Emilio y además creo que es la opinión general de, del aficionado que se, dio, <coughs> perdón, que se dio cita el domingo en el, en el campo de los arcos. Íbamos pensando en que nos iban a dar un repaso, para qué nos vamos a, a engañar. Hubo jugadores que, que estuvieron jugando, por ejemplo, como el caso de Meca, que vino el martes. El caso de Ripa, que vino, creo que se llama Ripa, ahora lo confirmamos, eh, que vino el mismo jueves, es decir, y luego en la grada habían seis o siete jugadores más que no pudieron ni, ni vestirse porque habían llegado entre jueves y viernes, y lógicamente un equipo que el cuerpo técnico que actualmente lo lleva, que es eh, Pato y, y el preparador físico, lo, lo cogieron. El ocho días antes, pues lógicamente era muy, muy difícil y la imagen fue realmente extraordinaria. Yo, va, extraordinaria sobre todo compensando lo que Orihuela en sí podía dar a, diríamos que con, con menos de dos semanas de preparación sin haber hecho ni un solo partido de pretemporada. Es decir, lo que se va a dar este año en Orihuela, yo creo que es una circunstancia que hasta ahora... Mmm, no se ha dado en el, en el fútbol profesional, diríamos, porque la segunda vez pues, la podemos meter casi en el profesionalismo del fútbol. Que un equipo tenga que hacer la pretemporada durante la temporada, yo creo <coughs> perdón que es un caso que, que, que yo creo que no se conoce en el mundo del fútbol profesional. Entonces el primer partido que jugó este equipo lo jugó contra el venidor y de liga. Es decir, y el segundo partido de pretemporada lo va a jugar el domingo en Gabá y el tercer partido lo jugará el domingo que viene contra el Denia en Los Arcos. Es decir, eso es eh, realmente eh, muy difícil. Y entonces la gente, y sobre todo, pues lo cerca de, de mil aficionados, porque yo <coughs> he observado que en la prensa 500 aficionados, 400... Tal, yo, creo que, yo creo que habían cerca de mil, es decir, la, entre la preferencia, lo que había en general detrás de las porterías y tal. Yo, bueno, pero a lo que voy es que eh, a mí lo que me, me llamó la atención es que a la afición en general le pareció realmente eh, muy buena la imagen que dio Lorihuela jugando con tres chavales de la cantera Micro, eh, Saúl y Flecky y con chavales y jugadores que acababan de llegar es decir, eso es completamente vamos, inusual y luego también Los propios veteranos, que son jugadores que necesitan más tiempo para ponerse en forma, pues hicieron un partidazo, como hizo Juan Navarro, como hizo Benja, como hizo Juanma, como hizo Carmelo. Entonces, el portero que estuvo también bien, yo qué sé, me, me dio una muy buena sensación. Lo que dice Emilio, estoy totalmente de acuerdo, y si se sigue en esta línea, yo creo que en el transcurso del de... mes de septiembre sigo pensando que va a ser duro, porque repito el próximo partido que va a jugar Orihuelas en Gabá y va a ser el segundo partido que va a jugar este equipo de pretemporada cuando el venidor vino con siete u ocho partidos de pretemporada y así están los demás yo pienso que eh, si se tiene un poquito de paciencia yo creo que para partir, vamos a hacer una buena temporada creo yo, eh eh, ten un poquito de paciencia, hablando de paciencia, Antonio Sala, que enseguida estamos contigo, Emilio, eh, quiero que escuches igual que, que Pedro Pagan eh, una entrevista que he mantenido, hemos mantenido en Onda Deportiva Mediodía con Pato, el entrenador del Origula, José Francisco Grau, la vamos a poner, dura aproximadamente 20 minutos, pero sí quiero que escuchéis un aspecto determinado, un momento determinado de esa entrevista. Estás ahí, Emilio, ¿no? Estoy perfectamente oyéndolo todo y además te voy a decir una cosa, estoy rodeado de nietos... Y fíjate que un con postura tan que no habréis notado nada en absoluto. Pues no, no, no, ¿qué que está ¿Con el látigo? Están en un silencio total. <risa> sí, sí, sí, con el bastoncito sí, de sí, andar. Sí sí sí sí, sí. sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar eh, eso, esa parte que decía de la entrevista con Pato. ¿Va a haber cambios con respecto a la pasada jornada? Sí, va a haber cambios. Yo ya he transmitido a los, a los futbolistas que en las dos campañas anteriores eh, solo he repetido alineación una vez por temporada. Esto no quiere decir nada, simplemente que el futbolista que yo considere que su rendimiento no ha sido el que yo espero de él y siempre y cuando el jugador que está por detrás de él durante los entrenamientos sea capaz de, de demostrarme que él también se merece jugar, yo me da igual que el equipo gane, simplemente voy a poner al que en ese momento crea que esté mejor. Así que por lo tanto no... ...van a haber cambios, van a haber cambios... Y, ...y seguramente van a haber constantemente cambios... ...salvo que los 11 que salgan lo hagan súper bien... ...y a la semana siguiente... ...pues siga jugando a lo mismo. Sin dar nombres, ¿esos cambios son de algunas posiciones concretas? Bueno, eh, solo voy a anticipar que va a haber un cambio de sistema... ...que nosotros vamos a ir a, a, a por los tres puntos... ...que nosotros tenemos que intentar coger la identidad... ...que, que, que nosotros queremos... Y bueno, nada más, simplemente eso Que va a haber un cambio de sistema Y, y que nosotros vamos a va Dentro de, de las posibilidades que tenemos hoy en día Y de, del poco tiempo que estamos teniendo para poder preparar Todos estos partidos Con esa poca preparación vamos a intentar sacar los tres puntos de va Bueno, si dices que va a haber cambio de sistema Y que va, eh, vais a buscar los tres puntos eh, Eso me hace pensar que vais a formar O vas a formar un sistema más ofensivo, ¿no? Bueno, en realidad muchas veces los lo sistemas eh, sí que puede, puede parecer que es más ofensivo o no. Luego también está en la, en donde, hasta dónde le dejo tú al futbolista que, que llegue. Nosotros a priori sí que vamos a incorporar a un jugador concretamente del mediocampo un poquito más adelantado y la finalidad es seguir teniendo esa misma seguridad defensiva que teníamos, pero intentar llegar con más gente a la zona de finalización pero por supuesto sin perder el orden y sin perder esa seriedad que el otro día nos mantuvo durante 60 minutos la portería a cero y de hecho creo que entre los tres palos nada más que tuvieron esa situación y otra que para todo Ricardo muy bien. Y, y sobre esa línea nosotros tenemos que seguir trabajando a mantener la portería atrás, ser sólidos y por supuesto, pues nada, las ocasiones que tengamos, a veces esta semana, la semana pasada no pudo ser y a veces esta semana pues somos capaces de materializarla y poder sacar algún punto de ahí de abajo. Uh -huh. ¿Vais a jugar con dos delanteros o con uno? No, en principio un delantero Un jugador en punta, pero un hombre de medio campo más adelantado, como has dicho Es decir que habla, habrá, entiendo, a lo mejor si quieres me corriges eh, o si no te lo reservas como quieras Entiendo que habrá un, un pivote por delante de la defensa y otro un poquito más adelantado, ¿no? Sí, vamos a jugar con un 4-1-4-1 uh -huh. Perfecto, ya, ya Bien, pues esa era parte de la entrevista que hemos mantenido con Pato, ha desvelado muchas cosas. ¿Qué opinas, Pedro? Bueno, eh, yo conozco a, a este entrenador, le conozco a Pato, eh, por circunstancias personales, porque mi hijo en la época de joven de la cantera del Orihuela estuvo bajo sus órdenes en tres categorías distintas y entonces lo he visto trabajar diariamente. Y luego también lo vi, lo he visto en otras campañas, como por ejemplo el año pasado en la preferente. Curiosamente, Eli Portu, que es el preparador físico, son los dos que dirigen ahora mismo Loriguela, los dos que el año pasado dirigían el preferente. Y yo sé que es un entrenador que le gusta jugar al ataque. No va a perder la cabeza porque esta categoría no puedes perder la cabeza porque si no te emparejan, pero sí que va a ser un entrenador que le va a pedir al equipo y sobre todo, muy importante, con este hombre el que no corre. El que no pelea, no juega. Y le da lo mismo que se llame Pepe, que Juan, que Antonio. Yo lo único que pediría para Pato, porque como es de la casa, es joven, eh, no tiene experiencia en esta categoría, yo lo que pediría es que esta oportunidad que se le ha dado, que se le dé de verdad. Es decir, no para salir de estos primeros cuatro partidos, que estoy seguro que a ningún entrenador de categoría le hubiera gustado coger el equipo, porque es un marrón como se dice vulgarmente y eso lo han reconocido entrenadores de otros equipos que se echan las manos a la cabeza de ver las circunstancias por las que ha atravesado Orihuela sino que por eso digo una oportunidad de verdad es decir una oportunidad en la que se tenga fe en él y que se le deje trabajar un tiempo realmente prudencial y en el fútbol lamentablemente cuando no funcionan las cosas pues se cambia de entrenador pero claro Sería lamentable que este hombre o este, este equipo, él con el predador físico y con Eduardo Ávila, que también está ahí metido y con la gente que está metida, eh, hicieran un trabajo eh, ahora mismo con pocos frutos y que luego viniera otro y se llevara los frutos. Eso es lo que quiero decir, que yo pienso que igual que se va a apostar con gente joven, que el equipo de este año de Orihuela tiene mucha gente joven, pienso que también sería bueno apostar por gente joven en el banquillo, que creo que lo puede hacer tan bien como cualquier otro. Pues seguro que sí. Emilio, ¿qué opinas tú? Perfectamente, yo creo que si este entrenador el otro día que en las circunstancias que se encontraba supo planificar un partido como se planificó, eh, que pudimos, eh, pues, o sea, no solamente empatarlo, sino pudimos llevarnos la victoria, pero vamos, sobre todo que estaba planificado estupendamente, yo creo que estoy de completamente de acuerdo con Pedro, que es el entrenador que tenemos que tener este año y que, y que haya, y que haya eh, paciencia en la afición, si hay alguna derrota más, alguna cosa, porque además... Está, ...está dentro de lo previsto... ...y de las circunstancias en las que estamos... ...muy de acuerdo en eso... ...y que además me da la impresión... ...de que es un entrenador que ya no solamente está en el aspecto profesional... ...que también... ...le tira un poco la ciudadanía... ...y que, y que está muy metido en todo esto... ...y que yo creo que es... uno de los personajes que se necesitan este año. Bien, pues... ...vamos a hablar ahora del fútbol Cluto Revieja... ...después haremos la, la porra... ...porque Antonio Sala tiene que tener la oreja colorada, Antonio. No, que iba a decir a, a Pedro... Que hablaba de que no se había dado ningún caso, hombre, salvando las distancias y, teniendo, y con un torneo bastante más corto, creo que todos recordaréis el caso de la selección de Dinamarca en el año 92, que fue invitada a participar en la Eurocopa última hora por sí. descalificación de Yugoslavia, la entonces Yugoslavia, con los jugadores en la playa, ya de vacaciones. Los llamaron urgentemente y, y se plantaron campeones de Campo, Europa. Campeones de Europa, efectivamente. Pues claro, luego, claro, los estudiosos del fútbol no escarmentaron. ...y al año siguiente volvieron a ser concentraciones aburridísimas de un mes... ...yo no sé si sería contraproducente eso... Claro, ...también para un torneo corto o para un torneo largo. Ya, pero... Eh, ...la diferencia que yo veo ahí, Antonio, es en que... Eh, ...es verdad que el torneo es muy cortito, muy intenso... ...como es una Eurocopa... ...los jugadores sí que es verdad que, que estaban de vacaciones... ...pero fueron 10 días o 12 días, lo que creo que duró, ...y tenían una preparación de la temporada... ...pero es que este equipo es que se hizo la semana anterior es que este equipo han venido jugadores que no pueden con las botas es decir eh, yo voy a poner un caso han firmado que diríamos que es el jugador bandera este año en el Orihuela que es Ameca que el año pasado fue el segundo o el tercer máximo jugador del grupo creo que marcó 19 goles un jugador que ha estado en el Real Madrid en el bueno un jugador de, de, de categoría y, y en la segunda parte se hubiera salido el hombre, es decir, no podía ni con las botas, pero que claro es que vino el martes, es que el problema es que no se ha hecho ni pretemporada son cada ju hay un montón de jugadores del año pasado hay cuatro jugadores, el resto son todos nuevos, hay que conjuntar hay que, que acoplar, es que es muy difícil y con respecto a lo que decía Emilio, es verdad es que yo pienso que en el presupuesto de este año de Orihuela Deportivo, entra que lo más lógico es que estos cuatro o cinco primeros partidos los perdamos, lamentablemente Porque vamos a enfrentarnos con equipos que llevan dos meses trabajando, y este lleva 15 días había, ahora mismo. Había otra cosa, hablamos de torneos cortos como una Eurocopa, un Mundial, o largos como una Liga. Normalmente los partidos definitivos, claro, porque antes se han jugado y se han ganado los puntos necesarios, son al final, hablamos de abril-mayo, pues quizá, y digo quizá de rebote, el hecho de no estar en forma todavía, evidentemente, porque el equipo no se ha rodado, pueda que no lleguen pasados de forma a esos meses decisivos... ...y quizá el Orihuela se encuentre mejor... ...precisamente por no haber gastado energías antes... ...es una teoría que ahora mismo... ...a principio de esta temporada tan rara... ...estamos aquí elucubrando... ...pero como llegue el mes de abril y de mayo... ...y el Orihuela haga una buena temporada... ...yo creo que habría que plantearse muy seriamente... ...el hecho de hacer pretemporadas a veces de 7, 8 partidos... ...y ver si en la forma física no se pasa, llegados los, los momentos clave. Claro, es que tiene dos vertientes. Dos una, esa que tú dices, que es realmente así, por eso yo decía de que si le daban una oportunidad que fuera de verdad, es decir, a partir de, del yo que sé, del partido 7, 8, 9, 10, ahí es donde ya el equipo va a estar en condiciones, en forma y luego es lo que tú comentas, es decir, por supuesto llevan en sus piernas menos, menos partidos y eso a larga puede ser beneficioso pero claro, también la segunda división B tiene muy mala pata, y es que te colocas en la cola, se te van los de la parte de, del medio, de la mitad más o menos, el 13, el 12, el 11, se te van ahí a 10, 12 puntos y para recuperar luego hay que reconocer también que cuesta muchísimo. Claro, pero bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Bueno, pues vamos a hablar ahora del fútbol club Torrevieja rápidamente, que luego tenemos que dar paso a la porra. No quiero dejar de hablar de este equipo torrevejense, que también empezó la liga la semana pasada en tercera división y que arrancó un punto en su visita a Torrellano. Un Torrevieja que este año muestra algunos cambios. Ahora nos hablará Antonio Sala, porque, por ejemplo, se ha apostado algo más eh, por jugadores un poquito más bajos, por jugadores que puedan eh, controlar más el balón a ras de suelo y no tanto por, con balones aéreos y por tanto se ha perdido quizá un poco de calidad en cuanto a balón parado, ¿no, Antonio? Bueno, que también es pronto para que salga esa efectividad a balón parado que tuvimos la pasada temporada, pero el hecho de que haya un jugador, porque en fin, se trata de Michael, un jugador que en el pivote sea acompañado por Heredia o por Torres, que ha vuelto mueva el balón lo toca con mayor criterio no quiere decir que se haya perdido esa otra faceta el torreja sigue contando con hombres altos no está roberto pero en su lugar está manu mora y los centrales o como los laterales o cualquier jugador que pueda comprarse el ataque pueden sacar los goles que sacamos la pasada temporada y que nos llevaron a un lugar impensable sí tengo que decir que en esta primera jornada no le veo al equipo todavía esa impronta que tenía en la pasada campaña Todavía no le veo una firmeza defensiva que garantice que al equipo contrario le va a costar un mundo hacernos un gol y en cambio, aunque sí intenta tocar el equipo el balón y crear juego, un tipo de juego que por lo menos el año pasado no desarrolló básicamente, todavía le cuesta encontrar ese punto de tino, ese punto de... De acierto en ataque para aprovechar las jugadas a balón parado. Claro, vivir del balón parado como vivimos nosotros, prácticamente el 60% o el 60 y pico por ciento de los goles, es un riesgo. Un riesgo que el año pasado salió bien, pero tenemos que pensar que estamos igual que el año pasado. No aspiramos, por presupuesto, ni por características del club, ni por ingresos que vaya a tener durante la temporada, a estar entre los cuatro primeros. Nuestro objetivo sigue siendo hacer una campaña digna, salvar la categoría cuanto antes y luego lo que venga que viene de una forma distinta al año pasado, estupendo que no se puede conseguir por lo que sea porque seguimos siendo un equipo modesto dentro del grupo pues también, ahora yo no le veo todavía, siendo el mismo entrenador Agustín Soto, no le veo todavía a este equipo ese mismo sello que nos dejó ya en la pretemporada del año pasado porque si hablamos de, la pre de las pretemporadas el año pasado, en pretemporada ya se le vio al equipo las mismas características que luego desarrolló durante la liga un equipo compacto, correoso, difícil de encajar un gol y que aprovechaba su ocasión a balón parado o en una jugada que también marcamos goles de jugada y muy buenos ahora, este año todavía no le veo la misma firmeza defensiva puede ser la gente nueva, puede ser también que esa primera jornada hubo varios cambios en la defensa porque Manu Mora estaba sancionado también tenemos varios lesionados de la pretemporada Pero sí, vamos a darle tiempo al tiempo y, y a ver lo que da este equipo. Recuerdo una vez más, para que seamos todos sensatos, que el, el Torrevieja de este año tiene un presupuesto similar al del año pasado y que tiene otros candidatos mucho más fuertes, llámese Olímpico de Játiva, llámese El Dense, nuestro próximo visitante, y llámese Villarreal C y demás, que tienen que estar arriba por potencia. Y el Crevillente, no mejor Crevillente, que es uno que ha apostado también bastante fuerte esta temporada. Muy bien, pues eh, llegados a este punto, vamos con la porra. Vamos con el primer partido, Gaba Orihuela, encuentro que se va a disputar el domingo a las 12 del mediodía y empezamos por Pedro. Pues... 1-2. 1-2, resultado final que dice Pedro. Por cierto, todavía no sabemos si este año va a haber jamón, lo que va a haber, ya lo anunciaremos. De momento nosotros vamos haciendo la porra. Emilio Ortuño. Gaba gabá 0-1. Digo, Gaba Orihuela, claro. Claro, se entiende 0-1 entonces Que gana el Orihuela, vamos O sea, Ajá. yo te a decir una cosa Iba a decir un empate Pero el consenso familiar de aquí me ha, me ha Inmediatamente me ha dicho Gana el Orihuela sin lugar a dudas O sea que fíjate Pues eh, 0-1 para Emilio Ortuño 0-1 que gana el Orihuela Antonio Sala Perdón, repite 0-2 0-2 0-2 es el resultado de Antonio Sala Y yo... Bueno, muy a mi pesar, yo diría una victoria, pero claro, me estáis dejando que tiene que ser una victoria amplia y vamos a ser realistas. Yo firmaba el empate. Yo voy a, poner bueno, un... voy, a sí, voy a poner un empate a cero. <coughs> empate a cero es el resultado que yo he puesto. Bien, Gabauro igual ya está, Torre Vieja, Eldense y cómo no, aquí ya tenemos que empezar por Antonio Sala y que tenga su minuto de gloria. Adelante. Bueno, pues solamente recuerdo la hora del comienzo, las 6 de la tarde. ...la habitual son las cinco... ...pero dado por estar en verano todavía... ...para que haga un poquito menos de calor... ...se ha dejado a las seis... ...y toda la expectativa de un Torrevieja Aldense... ...un equipo siempre con aspiraciones... ...que empató en casa el otro día con el Olímpico de Játiva ...y que vendrá aquí dispuesto a sacarse... ...esa pilas. ...los torrevejenses... ...bueno pues a ver si... ...consiguen ya acoplar un equipo titular... ...cosa que todavía no hemos visto... ...con continuidad en pretemporada... ...y disponemos ya de todos los hombres para conseguir... ...primero esa de línea defensiva que nos da solidez... ...y luego lo que se pueda hacer delante... ...1-0, yo voy a seguir la tónica de la temporada pasada... ...mientras no se muestre lo contrario. Bueno, te mantienes en, tu, en tus 13, es de, de decir, el 1-0... ...y bueno, la, la, la temporada pasada te fue bien... ...pero al final a la larga el jamón me lo llevé yo... ...así que no quiero decir nada con esto. ¿De qué manera? Yo creo que si, en las novedades de, de la porra son... ...que el jamón se entregue con corrección y con limpieza, ¿no?, como el año pasado. <risa> ¿Me estás llamando corrupto? <risa> no, si no fuera por la serie que nos dio la señora Web, te llamaría muchas más cosas. <risa> <risa> bueno, pues nada, seguimos, seguimos con la porra. Eh, decíamos que es Torrevieja-Aldense, el partido que estamos ahora tratando de vaticinar, ¿cuál va a ser el resultado? Emilio Ortuño. Hombre, Torrevieja-Aldense, quedándome yo toda la semana hasta que viene Torrevieja. Gana el Torrevieja 4-1. Bueno, 4-1, resultado amplio Y que yo anoto aquí, Emilio, 4-1 Emilio sigue también con su habitual tónica De decir resultados amplios Que aquí sí que tengo que decir Y fuerte y tranquilamente Que no te fue muy bien eso, Emilio ¿Cómo que no me fue muy bien? ¿En mi puesto cuál fue? Pues no te llevaste nada, creo ¿Cómo? Fu fuiste tercero Fue tercero Bueno, pues yo me voy a llevar un salchichón ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien salchichón que se llevó Emilio ¿Y qué hiciste con él? <risa> lo, lo mismo que tú ¡Comérmelo! <risa> bueno, 4-1 que ha dicho Emilio Torrevieja, Aldense, Pedro Torrevieja, Aldense... 2-1 A favor del Torrevieja 2-1 a favor sí, a del ganar. Torrevieja Va a ganar, muy bien sí. Pues yo, yo también digo que va a ganar Voy a decir <coughs> 2-0 2-0 Voy a recordar la porra que hemos hecho Gabá Orihuela, Pedro ha dicho 1-2, Emilio 0-1 Antonio Sala 0-2 y yo empate a 0. Torrevieja Aldense Pedro ha dicho 2-1, Emilio 4-1 Antonio Sala 1-0, yo 2-0 Que conste Y que los oyentes yo no quiero luego trampitas y... Eso. y tonterías Que los oyentes hagan de Notarios Bueno, pues estamos ya en la recta final del programa. No nos queda más que despedirnos. Esta ha sido el primer, eh, la primera tertulia de esta temporada 2009-2010. En las próximas esperemos que estéis todos en los estudios, que no haya problemas técnicos, que se pueda desarrollar mejor y que ya podamos avanzar las novedades. Estamos en el último minuto. Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Emilio Ortuño, que lleves cuidado con esa tibia y perdonar tu esposa. Ya está perfectamente todo recuperado y dentro de poco me tenéis ahí para cuando acabemos la tertulia y nos la cenado como siempre. Pues eh, queda dicho, ya veremos esa cena cuando llega. Gracias Emilio, buenas tardes. Vale, hasta la vista. Y un saludo a tu señora. Madre de tu parte. <risa> <risa> y cómo no nos despedimos también de Antonio Sala, ha sido un placer como siempre. Pues encantado de estar una temporada más, esta primera jornada a domicilio y la próxima veremos si la gente trabaja un poco y nos abre la puerta. Pues esperemos que así sea, que tomen ejemplo nuestro, que somos unos buenos trabajadores. Adiós, Antonio. Hasta la próxima. Pues hasta la próxima a todos, a todos los tertulianos y a ustedes también. Nos despedimos. Buenas tardes.